Señales del fin del mundo. Llega el fin del mundo con las señales, eh, con Javier Seviano. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Llega el fin del mundo. Es que estoy viendo ahora mismo el titular de Vanity Fair, eh, titular que aparece en Twitter, eh, viendo... Con el hashtag Almadía Vientos, lo que dice la gente. Bueno, pues eh, leyendo ese titular te das cuenta de que el fin del mundo tiene que estar muy cercano. Porque dice el titular, el sofisticado traje con el que Mari Perelló se ha casado con Nadal eh, Cuando hay Perelló? estos titulares no es y cuando esto pues... es importante es que el fin del mundo está muy cerca, ¿eh? ¿Pero quién se casa con quién? Yo, yo qué sé. Con... Ah, pero vale. Que no, el traje de no invitado, en perdón. su boda sea una noticia, eso significa ah, que el fin del no mundo hombre, tiene que No, el mundo de la moda ¿eh? también tiene su ¿Cómo? huequecito, el mundo de la moda, ¿no? Tiene sí, que tener sí, ahí sí, claro, pero, su... pero que esto sea noticia, pues... Ah, bueno. Que el bueno, para los que les interesa. O sea, bueno, no es que traje, nos... sino que el que sea ah, el sofisticado que que traje. Que se casa. Sí. Señor, bueno, y que se case también, eso no sea el fin del mundo, evidentemente, ¿no? Bueno... Plásticos, y plásticos. plásticos, os acordáis que el programa que había que se llama plásticos y decibelios sí. hace muchos años pues <ríe> nuestra edición de hoy va a ser plásticos y animales porque está recientemente se ha celebrado en Bilbao la vigésimo, el vigésimo noveno congreso anual de la Asociación Internacional de residuos sólidos en su vigésimo novena edición ha sido en Bilbao y por ahí han pasado personalidades relacionadas con el medio ambiente de todo el mundo y entre más de mil y pico personas ha habido dando charlas y, y, y dando su opinión de, de cómo está la, la situación y cómo está entre ellas. Ha habido un personaje que es el capitán Charles Moore. Charles Moore es un eh, investigador marino y capitán de barco que lleva eh, advirtiendo hace ya bastantes años de lo que él ve cuando zarpa a la mar. ¿no? Y él ya vio hace 20 años que... Cada vez que eh, eh, se asomaban por babor o Estribor, pues lo que veían es que cada vez veían más plástico, plástico. Y, más plástico y más plástico y más plástico. Y él eh, fue el que hace muchos años ya advirtió eh, que en el Pacífico había una, lo que aunque él no quiere llamarlo isla, pero bueno, para hacernos eh, la idea gráfica, eh, eh, una isla de muchísimos kilómetros eh, cuadrados de plástico en mitad del Océano eh, Pacífico que la había instalado. Había Y eh, se ha ido conformando mm, debido a las corrientes marinas. Claro, ¿no? Entonces, él, 20 años después, mm, en, preguntado cómo ve la situación y pues eso es, él es un poco pesimista, por así decirlo. Él le cantó lo de Rosalía, malamente. ¿no? Malamente, exactamente, la malamente, porque él dice que, claro, como, como, como, a, a pregunta de, de cómo ve la vida en el mar, la vida marina, debido a los plásticos, eh, dice que mmm, hay que tener en cuenta que los plásticos todavía no tienen 100 años, por así decirlo, a nivel comercial, a nivel tan tan popularizado, ¿no? Que cuando mmm, los plásticos se popularizan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando empiezan a empezar los los plásticos, entran los plásticos en, en, en la vida diaria, en, la, en las casas, por así, en nuestros hogares, ¿no? Y que, por, por lo tanto, no tiene todavía esos 100 años, este, este invento que es tan útil, pero que se nos ha ido de, de, de madre, ¿no? Y entonces, cuando cumplan 100 años los plásticos sobre la Tierra, eh, que queda relativamente poco, pues eh, esto va a ser un caos absoluto, es decir, para dentro de 30 años se estima que si sacáramos, pudiéramos pes eh, pescar y pesar todos los peces que existen en, en la superficie marina y eh, para dentro de 30 años habrá el, el, el mismo número de kilos de peces que el número que, que su equivalente en plásticos igualará la cantidad de el peso el volumen de plástico eh, igualará a los peces que haya en el medio marino en tan eso entonces él dice que no sólo el peligro él que está eh, eh, navegando constantemente no sólo ve el peligro en, en en el medio marino, sino en lo que él llama eh, los desiertos. Los desiertos tanto en tierra, los desiertos de arena, como los de, lo que él llama desiertos eh, marinos, lo que hablábamos antes, que nosotros llamamos... Los eh, desiertos, hemos eh, de... alguna vez, se están reduciendo, reduciendo y están desapareciendo, claro. también por consecuencia de ese cambio. Pero él dice, por ejemplo, dice eh, un hecho muy... muy... Um, muy claro, porque claro siempre que hablamos de plásticos, a lo mejor lo identificamos inmediatamente con los vertidos al mar etcétera, etcétera ¿no? con, con esa imagen de esas tortugas eh, enredadas entre, sí. en, en, en, en redes en, en residuos plásticos, etcétera etcétera. pero no solo está el peligro en el mar es que en tierra, en el desierto eh, se están muriendo en, en, en, en los desiertos de, en, de Arabia concretamente ...los camellos... ...están muriendo... Y eh, cuando se les abre para ver que, de que han muerto, hay camellos que, que a, a los que se les ha llegado a encontrar hasta 50 kilos de plástico en su estómago. Es decir, no sólo eh, eh, la lacra del, de, del plástico, eh, eh, hay que mm, identificarla en los vertidos que acaban en el mar, sino también en los residuos que hay a lo largo de todo el planeta. Él Mira, dice... Si lo come un camello, claro. ¿qué no hará un peso uh, Exactamente claro. eso, dice los, los animales más castigados pues pueden ser desde pájaros que equivoca, porque ahora la, la el plástico, eh, a los animales eh les puede confundir con que son alimentos y por eso muchos de ellos sobre todo aves acuden a picotear estos, estos plásticos con lo cual acaban con las, los picos clavados en plásticos que luego no pueden quitarse y mueren de inanición ¿no? pero ocurre un, un tanto también con los peces los peces, en el medio marino los más que sepamos más afectados pueden ser las tortugas esta imagen a la que hemos hecho referencia y pueden ser por ejemplo también está documentado eh, muertes de ballenas por, por ingesta de, de plástico. Pero, Pero bueno, pl eso es en grandes cantidades, claro, porque luego están claro, los microplásticos, claro, bueno, que ahí ya es el peligro total. Es que ahí vamos, es a lo que él se refiere. Esto es lo que nosotros sepamos, porque tanto tortugas como ballenas en muchas ocasiones acaban varadas en las playas. Pero hay otra gran cantidad de animales marinos, una grandísima cantidad, que, nosotros, que, no, que no sabemos que no mueren varados en una playa, sino que mueren en el propio eh, océano, en el propio mar. Y entonces, esos de, de esas gran cantidad de animales no sabemos nada porque al final son, eh, se, eh, entran en la cadena trófica de otros animales marinos que son devorados por otros animales, con lo cual ese plástico que, eh, estas, estos, estos, por, los que por el que han muerto estos animales... Digamos que es transferido a otros animales Y lo que tú vas diciendo Esos grandes eh, plásticos, por ejemplo Que puede ingerir una ballena Que, que, que, que no muera varada en una, en una playa eh, Cada vez se van degradando más Por esta cadena trófica Van pasando a animales eh, Otro tipo de animales marinos Y que al final El eh, receptor de toda esta contaminación Al final es el hombre el humano, claro. Es decir, que a, a, el, al final de toda esta cadena trófica está el ser humano y no es que eh, eh, de una forma u otra todo esto va llegando, llega al ser humano tanto por medio marino, tanto por medio terrestre, etcétera, etcétera entonces él, eh, él, él lo que ve es una eh, un panorama no muy halagüeño por su parte, ¿no? y entonces eh, él incide en que debería haber existir una revolución de conciencias en este sentido pero de forma Eh, masiva masiva pero además en todos los frentes de, de una de una eh, de, de la sociedad es decir una revolución de conciencias económicas es decir no podemos ser tan consumistas de decir esto lo compro esto lo tiro tú hablabas esta, tarde, esta noche ¿no? Eh, hablábamos de la de la obsolescencia programada el no reparar el no eh, reutilizar las cosas eh, eh, hablábamos también eh, en otra entrevista también de, de todos estos temas ¿no? El producir para tirar, que es, digamos, la el concepción... El producir que, para tirar dará dinero a algunos, claro, pero da Ahí, ahí, a la está, la ahí está la historia, ahí está a lo que se refiere. El, el producir para tirar directamente tras un solo uso, o siquiera, a veces casi sin uso, eh, lo que da es lo que tú dices, es lo que él incide, no es... Eh, ...consecuente en la situación que estamos... ...el que admitamos que haya empresas... ...que cada vez estén fabricando sin parar este tipo de productos, este tipo de plásticos que recordemos tardan muchísimo tiempo en poder degradarse, Los. integrarse exactamente, y no solo eso, sino que en esta carrera por yo soy más eh, invento más que tú, yo soy eh, mucho más eh, tecnológico que tú en este ambiente en, en el mundo de la industria química, fundamentalmente lo que se está Eh, se sigue inventando eh, nuevos eh, sistemas y nuevos plásticos que hasta ahora no conocíamos sin parar, sin parar, sin parar sin tener, ah, sin haber parado, ah, habernos parado a pensar qué hacemos con los que ya tenemos y seguimos inventando nuevos plásticos en muchas ocasiones tan perjudiciales para el medio ambiente y al final para la salud humana como los que tenemos a día sí, de hoy. Sí, ¿no? porque las medidas, por ejemplo, absurdas estas que se han montado de no damos bolsas de plástico, no, sigues dando las mismas bolsas de plástico a la gente que las necesita, lo que pasa que encima las pagas Las cobras, bueno. Y luego resulta que el, el centro comercial de turno o el supermercado de turno que se solidariza y dice que no da bolsas de plástico o que les obligan a no dar bolsas de plástico a no ser que las pagues, Todos, todos los productos que están vendiendo prácticamente están. Están Están envasados, plástico. En plástico. Es envasados, en plástico. Y claro. botellas de plástico. Es eh, la eh, eh, envuelto la en plástico. Del poder hace, económico ese vi, vi, hace, o sea, Entonces dices, no si lo haces. Plástico, si pero lo haces si plástico, no claro, envasado, claro pero es que se si obligan los suyos que dices. Mira, los recipientes que antes usted utilizaba de plástico, de taperguares, lo que sea, lo tiene que cambiar por cristal, porque es que incluso de cara. A luego, si tú quieres conservar un alimento o quieres calentarlo... No, lo primero que te dicen si tú... es al llegar a casa hay que quitar el plástico. Eso, no, es eso luego, por un lado, edita, pero es ¿no? que encima si tú quieres ese alimento calentarlo o descongelarlo, tienes que sacarlo de ese recipiente porque al final esa eso toxicidad no vale claro. se impregna en sí, ese sí, alimento sí, sí, sí, y como no, no te das cuenta, lo lanzas ahí, lo metes directamente y estás... Comiendo plástico entre el animalito, el pobre que se ha zampado, todo lo que hemos le hemos dado. Más luego, lo vuelvas a calentar con plástico. Vamos, que estamos plastificados. Él, él dice que, si os acordáis, hace unos años se empezaba a hablar, incluso todavía hay eh, gente que dicen que la era del petróleo, de la que proviene el plástico, la, la, la industria del petróleo es la que ha eh, posibilitado toda, toda esta industria, que evidentemente se estaba acabando las reservas de plástico, de petróleo y que habría que pensar en otra. Bueno, pues a eso se solucionó parcialmente, por ejemplo, en países con tantísimo consumo de petróleo como Estados Unidos, con el tema del fracking. Con lo no. cual, en este tipo de países, pues resulta que si ya se estaba pensando en aquel momento en buscarle una alternativa energética al petróleo con el tema del fracking pues ahora se ha quedado ha quedado todo esto como un poco eh, eh, eh, dormido y bueno hemos encontrado otra vía para eh, conseguir eh, estos productos, esta energía pues de momento vamos a ver hasta dónde podemos explotarla es y que luego... Estados Unidos tiene recurso para todo, para acabar bueno. con todo, eh, fíjate eh, gobierna Trump Nadie sí, es una de las preguntas claro, que le hacen, sí, sí. ¿no? Y dice, al Tran, -tran gobierna bueno, que Trump, al que, -tran. que pensar que este señor también llegará a un momento en que deje de gobernar y que incluso... Sí, a gobernará otro ¿no? parecido. Bueno, lo sí, que dice con que... Con otro pero pero parecido. Que el problema de, de esta industria de, de, de, es que se está produciendo, se está utilizando de una forma tan brutal, tan masiva, que lo que no se está evaluando son los riesgos que conlleva. Uh -huh, es decir... No hay no, o no se debería de renunciar a estos avances porque el plástico en muchos eh, ha, ha supuesto una serie de avances, supuso una serie de avances, pero el, el, el uso masivo indiscriminado y tan abusivo todo, Lo que ocurre es que eh, eh, se produzcan estos otros efectos indeseados Las señales, no se la señales del fin del mundo se van a hacer con carteles de plástico, ¿eh? ¿Tú crees que sí, sí, van a sí, poner? Sí, sí claro. luminosos. Sí, sí. Sí, eh, bien plastificados los carteles y envasado al vacío y cada vez con plásticos claro. más diferentes más modernos en muchas cosas en muchas situaciones que no solucionen este problema, sino que lo que hagan mmm, sea acumular todavía más plásticos de diferente tecnología, de diferentes generaciones, pero que no solucionen. En definitiva, ¿qué hacemos con los residuos plásticos? Y otro día hablamos de los decibelios. O, de otro día y de sí, sí. animales. del de fin del mundo con Javier Seviano. Javier, muchas gracias. A vosotros mañana más.